Buenas noches, esta es la continuación de la reunión que tuvimos eh, ayer 25 de marzo de 2012 del Movimiento CKs España y pues eso, como nos quedamos esta tarde, hoy vamos a continuar la reunión que ya se quedó a medias. El siguiente punto de la reunión, si alguien me puede señalar la línea, por favor. 86 Bueno, el punto trata del desarrollo de la nueva web para el capítulo español eh, esta información nos la podrá ampliar Libre. Eh, sí, buenas a todos eh, pues nada, lo de la web eso que está en proceso eh, ahora mismo estuve esta tarde ya con sobre eh, eh, creando una base de datos y pasando los archivos a nuestro servidor para que Todo el mundo tenga acceso ya a la web y pueda ir cambiando cosas o añadir algo respecto al diseño o contenidos. Ya, entonces, eso para que en, yo creo que mañana o así lo, me falta configurar algunas cosas. Que a, a, fue hoy a las nueve cuando empecé a pasar los archivos, así que mañana empezaré a configurar lo que es que me conecte con la base de datos y que me vea más o menos que funcione y dar los permisos a todo aquel que quiera que quiera colaborar y participar eso en la web esa que tengo yo ahí de momento es cómo es, como está quedando eso en la web que tengo ahí es cómo está quedando cómo está quedando la página y eso los comentarios que tengáis y tal los vais, los vais diciendo sin, sin ningún problema puse un pad ahí también en ese espacio que veis ahí para los contenidos, para ir decidiendo qué contenidos se van a ir poniendo si queréis añadir algo en el menú o quitar algo del menú, si quitar algo de la derecha eh, que yo que sé, cambiar alguna imagen y vamos a ver qué enlaces se van a poner en la página todo eso pues para ir comentándolo en ese espacio y, y a ver si se decide pues en una semana o así para no ir alargándolo mucho Yo tengo una pregunta bien libre Sí, sí, dime eh, hace tiempo, Paco, pero también un cambio en la web y, y, que, y la pregunta es que, eh, ¿por qué necesitamos cambiar de web? Yo creo que ya a lo mejor no estuve en, en ese punto. No, lo del cambio es porque en una web con eh, aparte de que es más fácil eh, que todo el mundo pueda colaborar y no hace falta tener eh, conocimientos de programación para crear un artículo o para no sé, crear artículos o modificar algo tanos no tan dependiendo de una solamente una persona o dos que puedan hacer cambios, Contra más gente pueda tocar cosas y sin necesidad de saber de programar y tal, pues es más join fácil your channel. De ello. Aparte de eso que en esta nueva web se pueden añadir un montón más un montón de cosas y de forma sencilla, es mucho más fácil de mantener. ¿Pero la web que tenemos ahora no, es, no está basada también en Joomla? No, la que tenemos ahora mismo que se ve es la que, hizo, la, que hizo, la que hizo Pacos y eso es todo con es código HTML. Entonces, por ejemplo, para mí eh, me cuesta también bastante cambiar añadir, y añadir algo en esa página, una imagen o tal, es bastante lioso. Eh, a ver, eh, yo la diferencia la veo abismal La otra página es artesanal Con imágenes de, Bueno, esto lo pongo aquí, esto lo decido poner allá Es un trabajo muy grande Tocas una cosa y se rompe todo No, no, no, bueno eh, Joomla es un sistema en el que tú dices Oye, quiero poner un nuevo artículo, él te lo coloca Quiero poner una nueva entrada aquí, él te lo coloca eh, Está pensado para que trabaje el, el framework Y no la persona en la, en la página web tienes programa de estos que se te olvida una cosa y, y, y vamos, la fastidias. Es mucho más difícil, mucho. Bueno, te refieres a un gestor de contenido, me imagino, jubiloso, porque para HTML también hay gestor de contenido. Sí, me refiero a que yo la página web que veo ahora, el Home y unas cuantas páginas por ahí, veo que están hechas en HTML puro y duro o sea, diseñadas como, como una imagen de aquí pongo esto, aquí pongo lo otro, eh, teniendo que tener cuidado de que todo encuadre y todo encaje, ¿no? eso, eso es mucho trabajo Vamos a ver una cosa eh, La web que tenemos actualmente se hizo con el objetivo de usarla de plantilla para hacer un Joomla por debajo, un Joomla, un Drupal un gestor de contenido cualquiera. Eh, era una web digamos provisional hasta que eh, la convirtiéramos en, en un Joomla que era lo que, lo que estábamos trabajando eh, la propuesta de Vive Libre está bien solo tenemos que trabajarla, añadir las cosas que faltan mejorar el aspecto eh, ver el contenido que necesitamos realmente un poco en la web que hay ahora de HTML el trabajo previo ya está hecho ahí del, del contenido que se consensuó en su momento Entonces, solo hay que trabajar más el proyecto de Vivelibre para llevarlo a buen término. Eso es todo. Y lo de HTML, cambiarlo, hombre, si sabes un código de HTML no tienes por qué descojonar nada. No, no es frágil la página. Solo que hay que saber HTML. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el es mucho más versátil para nosotros. Y era lo que nosotros eh, estábamos trabajando. Entonces, lo único que hay que hacer es, como han dicho, trabajar en la propuesta con Vivelibre y darle el aspecto final que queremos y las funcionalidades finales que queremos y sobre es todo que necesitamos. Una vez que esté instalada en el eh, pues los que trabajamos en la web pues, podemos hacer pruebas de una manera mucho más rápida. Si quieres probar un fondo, pues puedes probar 10, 15 fondos rápido y ver qué tal queda que probar colores, probar textos. La razón de tener la subida es por eso, para que la gente que trabaja Pueda hacer cambios rápidos y así es como se consigue un aspecto final bueno, probando muchas cosas Y luego en cuanto al contenido, pues tenemos que ver un poco las necesidades que tenemos, las cosas que no funcionan Y sin no tiene más edad, pero de momento pues ahí queda todavía trabajo que hacer bastante lo que sean cuestiones en las que solo haya ventajas y no hay inconvenientes pues se, se adoptan entonces a partir de la de venta esos comentarios son como propuestas no para mejorar lo que ya hay Si son anotaciones, digamos, de qué es lo que hay que trabajar a partir de, de ahora, cómo, cómo está la cosa. Eso es lo que hay que hacer énfasis y meterle trabajo a eso. Eh, vive Libre, nos darás un cursillo a todos, ¿no? Para poder echar una mano. Sí, sí bueno, tengo pensado eso. Eh, porque, por ejemplo, para tocar cosas de diseño y tal, eh, son unas, hay unas CSS, entonces, sería para todo lo que sea tema de diseños. Es unas CSS. Entonces, os paso un, un. Luego os pasaré un archivo donde están todo lo que es. Porque, como va por módulos, a lo mejor el módulo de, de los módulos destacados tiene una CSS. Luego, el módulo de general de la plantilla general tiene otro. Eh, para los artículos o las categorías eh, es otra CSS y otra plantilla. Entonces, hay unas cuantas y os pasaré. Eso, un informe más o menos para decir, mira, aquí está esto, aquí está lo otro y tal. Y luego, a la hora de crear artículos y tal, pues también os diré. Cómo se crean, esos? tengo que preparar unos manuales y tal para que lo podáis hacer, vamos. Hombre, ese si informe, joder, de puta madre vive libre, porque eso nos ahorra mucho trabajo. Eh, yo básicamente suelo tocar eso: CSS, eh, la carpeta de imágenes y luego, bueno, algunos PHPs en particular los toco, pero para pulir el código o hacer ajustes. Eh, por, lo, por lo del acceso ya de controlar la página y demás, si es el la administración de Jumla clásica eh, yo también la sé manejar entonces podemos enseñar juntos a la gente o turnarnos para cuando llegue el momento la gente que quiera trabajar en en actualizar los contenidos que vayamos consensuando vale vale sin problema. sí lo lo que es la administración es yo creo que sí si, yo bueno yo soy el primer Jumla que toco así que no, pero estuve mirando la 15 y cosas así anteriores y es muy parecido ¿no? Cambian cuatro cosas. Y nada, es saber eso, dar permisos a la gente y luego ver qué accesos van a tener cada uno. Eh, para si queremos que, crean, que puedan crear artículos o publicarlos, o eliminarlos y tal. Eso yo quien quiera luego le da un permiso y nada más. actualizar la página, generalmente <coughs> eh, una vez por semana. Eh, nos solíamos reunir nos actualizábamos más y un poco poner en la mesa los contenidos y consensuamos las subidas entonces luego ya eh, los que se encargan de operar la página pues se encargan de, de actualizarlo pero vamos, si es una administración Joomla es muy fácil, o sea, es bastante fácil de tocar el sistema, bastante bueno Sí, bueno, luego está en el tema de los, los artículos que eso ya es para cuando se vayan a crear los artículos y tal. Yo de momento estoy, estoy utilizando algunas extensiones que traen, que traen para Joomla. No es el, lo, lo propio que trae Joomla, sino que yo amplié cosas, por ejemplo, eso del calendario, es una extensión que trae. Eh, por lo del, También lo de destacados y tal, esto que se va moviendo y tal, eso, es otra extensión. Y, tengo, y otra extensión es la de los crear artículos. No solo los estoy creando con el Joomla que trae original, sino que metí otra que es un poco más completa y también la vi más fácil Para que el resto de la gente la pueda, la pueda usar. Además de que nos permite eso, compartir con redes sociales y tal. Si, por ejemplo, si entráis en la web ahora que hay de prueba y pincháis, por ejemplo, en, la, en lo de Soy Nuevo, sabéis cómo queda un artículo, más o menos, con su vídeo y tal. Entonces sería la idea de dejarlo más o menos así. Luego se pueden añadir otras opciones, pero eso si ya sería todo, ya mirarlo. ¿Le podremos incorporar cualquier extensión de las que haya de Yula o de las que va saliendo? Eh, sí, siempre que sean compatibles con la versión 2.5 que es la, la que estamos usando ahora. Eh, si sí, sí, sí no hay problemas y tal, yo las que metí todas me funcionaron bien. Que hay muchas extensiones que vamos sirviendo para mejorar temas como el calendario o cosas así pero vamos, eso ya lo vamos trabajando pero si se pueden incorporar las extensiones de Joomla eso mola bastante porque hay muchísimas y que te agregan funcionalidades y algunas podrían servirnos muy bien eh, Paco, se vive libre ¿Y se puede hacer con Joomla lo que se hace con Atrium? Quiero decir... Eh, ¿No se puede instalar una especie de Atrium en el, en el framework eh, Joomla para no tener dos? Pues si te digo la verdad no, no lo sé. No sé si habrá alguna extensión o algo que, que te permita instalarlo. No mire la verdad. Habrá cosas parecidas pero no lo será Atrium. No pretendo que sea Atrium, lo que pretendo es que, no, eh, que de, vamos, de la misma funcionalidad. Ya, lo que pasa es que si otros capítulos usan Atrium, pues estaría bien que nosotros también, por aquello de, de no confundir a la gente y usar herramientas coherentes entre todos y esas cosas. Vale, hombre, por mí perfecto porque me parece una, una herramienta sencilla y, y fácil, pero, pero vamos, era simplemente por optimizar un poco y por ver si se puede hacer con Joomla. Con Joomla se hace prácticamente cualquier cosa. Yo hoy, por motivos de trabajo, he mirando y con un Joomla puedes tener red social, puedes convertirlo en un blog o tener un blog, tiene módulos y extensiones para hacer prácticamente cualquier cosa. Una descarga de archivos, biblioteca multimedia... El Joomla en realidad es flexible con, con las extensiones hasta el punto que, que uno quiera. Del tipo de página que uno quiera hacer, ya existe una extensión de Joomla que te, que te ayuda a, a hacerlo. Eh, una cosa que quisiera comentar es también el, lo del calendario que veis ahí. Yo ahora mismo cogí el, el calendario de una extensión para Google Calendar, que es el que estamos usando. Entonces, ese, ahora mismo ese calendario, una vez que se meta algo en, en Google, vais, por ejemplo, el que tenga acceso al calendario, añadir alguna reunión nueva que salga o lo que es un evento de tal, ya se actualizaría automáticamente en, en la página, sin necesidad de, de hacer nada más. Entonces, bueno, es, es de momento ese calendario es bastante potente para lo que lo estamos usando. Pablo. Sí, mira, solamente una pregunta. Esto de Yubl es gratuito, hay que pagar algo y el tema de la seguridad que tiene las páginas web, esta, ¿es seguro? Seguro y gratuito. En, búscalo en el y te saldrá la página principal. Verás que es gratuito totalmente. Y te dan una aplicación web completamente hecha. Con su administración por detrás. Para que puedas cambiar el contenido sin necesidad de saber programación. Está bastante bien. Estupendo. Maravilla, gratuito. Maravilla Solo era esta cuestión ahora. Bueno, pues entonces eh, para ir definiendo un poco, eh, cuando tengo montada ya y que me funcione el, la web, eh, ahora mismo la puse, la puse y la ruta que voy a poner es eh, movimiento CIGES barra home. Ahora mismo es donde tendría la, la ruta para el nuevo Yenla y para hacer las pruebas. Que bueno, ya os mandaron un en el equipo TIC, mando un correo y ya os informaré ahí de todo. Eh, de momento, a ver, eh, acceso a la aplicación ahora mismo. ¿Qué te pongo aquí, Pacus y Pacu, sí, Jubiloso, también como administradores? Hombre, a mí me interesa conocerlo. Si sí, a mí también me necesitaría acceso, en general, un FTP me vendría bien. Porque yo lo que suelo hacer es me descargo una copia completa de lo que hay, eh, la guardo en un sitio seguro y a partir de ahí hago pruebas. Si descojono algo o lo que sea, siempre puedo restaurar. Y el acceso FTP más que nada es para poder subir y bajar archivos eh, Digamos con flexibilidad, porque cuando trabajo, probo muchas cosas Y a lo mejor subo 15 o 20 veces la misma página Porque estoy probando diferentes tipos de diseño o de colores O de, de todo este tipo de cosas, o imágenes eh, Entonces me vendría muy bien así No quiero dar detalles de seguridad, eso mejor lo hablamos en otro momento, pero vamos, que ya puedes acceder a donde está metido Jomla, ¿eh? creo que se puede entrar con tu cuenta. Sí, bueno, tengo que... Sí, sí, sí, vamos, pero vamos, casi seguro que puedes entrar. Luego eh, vive libre, le, le explicas a Pacus dónde está y todo eso. Eh, sí, pero de momento no, no cojas nada porque no, no funciona. Eh, tengo que configurar el fichero de acceso a la base de datos y tal, porque si te lo descargas ahora te va a dar error, porque está configurado con los datos del servidor mío. Entonces no... Y a ver si lo voy hacer mañana o paso algo muy tarde y te mando un correo. Eso no, no hay problema. Ok, pues quedamos en Ecoces. Eh... Si alguien tiene alguna pregunta sobre, más sobre este tema, alguien quiere añadir algo, Vivo eh, Libre, si no lo damos por cerrado. Y pasamos al siguiente punto. Eh, sí, lo único que necesitaba es eh, una cuenta de que, que no sea la mía para poner eh, al administrador del servidor, de, bueno, del superusuario de Joomla, para que tenga la cuenta que no sea la que tengo la mía de Libre Libre, sino que sea una del movimiento. Yo había pensado, como había dicho Víctor, que estaba la de web libre, una web que arroba pues usar una, una de esas. O bueno, ahí pone Ardibletic. Eso lo hablamos con jubiloso, porque eh, Víctor me dijo que a ver qué tipo de cuentas queríamos crear y al final me acabó pasando los permisos del tema de las cuentas entonces lo vemos en una reunión del grupo TIC y la creamos o es que yo tampoco sé hacerlo o hablamos con Víctor y que nos la cree web arroba o TIC arroba o quizás necesitaríamos las dos eso ya lo vemos en una reunión de TIC Justo, ahora no vale pues nada, entonces eh, quedamos, quedamos en eso. Ya cuando ten, cuando se decida la la cuenta que vamos a poner, pues. User dice, the así, y ya está. Eh otra cuenta, una pues, otra cosa, una de las de las cuentas de esas me gustaría tenerla para Para contestar también a la gente de que, se vaya, que vaya llegando nueva al equipo de TIC. No contestar yo con mi cuenta, sino que tener varios accesos, varias personas que tengan acceso a esa cuenta y contestemos no solo yo, sino todos los que quieran contestar ahí. Eso creamos la de arroba. Eh, los, grupos, los equipos de soporte, cada uno tiene una cuenta y la manejan, la ven varias personas, la ven todos los componentes del equipo que están. ¿Qué está pasando? adelante. Yo no estoy diciendo nada. Pues, juraría que se te había abierto el micro. Nada, disculpa. Bueno, si alguien tiene alguna cosa que decir sobre este tema, ahora es el momento antes de que cambiemos. a este punto. Ya bien, ninguna duda, ningún comentario. Pues pasamos al tema, si queréis. El siguiente tema es el de las conclusiones de la encuesta que se hizo. Está aquí el enlace en PAD y, y lo de comentarios está vacío. Eh, sí, lo de la reunión hasta que estuve yo ahí, que la hicimos hace, un, el fin de semana pasado, hace dos, no sé sea, eh, eso, ¿no?, más o menos lo que se habló fue eso, hablamos prácticamente la la primera parte de la encuesta, que fue lo, de por qué no participa la gente, entonces, si veis el PAD, ahí se pusieron unas, unas cuantas propuestas para ir llevando a cabo, que bueno, muchas tienen que ver con la nueva web, ir poniendo sobre todo ahí eh, facilitar información en, en la nueva web que vamos a hacer de Yonla y, y eso pero más que nada es eso eh, facilitar vais viendo ahí lo vais leyendo y es para facilitar información a toda la gente que, que vaya entrando nueva y luego también eso eh, tener acceso nosotros bastante como la nueva web puedes añadir muchos artículos y podemos tener más información tener también para los equipos el, una forma de, de contactar de de colaborar, ir poniendo todo eso, lo que vayamos viendo que sea relevante. Entonces, bueno, más o menos creo que lo que se llegó a las conclusiones fueron esas propuestas que se pueden ir trabajando en algunas. Yo lo que veo aquí que se puede ir empezando a hacer es tenemos una antigua web que es la de Movimiento 624 barra YUNLA. Esa habían habíamos propuesto de de quitarla o o no quitarla, sino de redireccionar a la gente a la, a la página principal nuestra ahora a la de Chapter Spain. Eso sí creo que se puede ir haciendo ya. No sé si lo veis bien de hacerlo ya. Pues es curioso que lo digas porque me parece que Fly estuvo intentando hacerlo y no, no podía. No pudo hacerlo. Si tú puedes, tío, pues aleluya, coge todo Sí, yo no, lo que digo es de... Que yo por yo creo que es fácil porque es en el index PHP de Joomla hacer que redirija a otra web. Pues pruébalo, a ver, funciona tío, estupendo. Y se lo comentamos a Flay cuando lo veamos. Vale, pues eso en cuanto pueda me pongo, me pongo con ello. Y luego lo demás son, digamos, o sea, son conclusiones, pero son las, las deducciones que habéis sacado en función, me imagino, de, las, de los porcentajes de las respuestas. Sí, sí, eso fue lo que según íbamos leyendo lo, y las conclusiones que iban dejando la gente, pues dice, ¿cómo, ¿cómo podemos mejorar esto? Y fuimos poniendo ahí tal. Por ejemplo, lo de no veo participación o actividad por parte de los miembros del equipo. Se quedó a lo mejor intentar redactar un artículo una vez al mes, o cuando se va haciendo progresos en, o cambios en algún equipo, eh, hacer, hacer artículos para que la gente vea como tipo especie de noticias, mira, se está haciendo esto, vamos por este punto, no sé qué tal... Entonces, si la gente va viendo que hay más participación dentro del equipo, que no... Si yo, por ejemplo, hacemos esto de la web de Junla y lo llevamos entre cuatro, y la gente nueva no se le dice nada o no va viendo que hay cambios, no se enteran tampoco de que estamos realizando esto, un, un cambio así. Entonces, tampoco saben participar y tal si, vamos, si hacemos eso, que se crean artículos y que la gente los vea a simple vista y dicen, vamos, oh, pues me apetece, mira, este proyecto me parece interesante, quiero colaborar, a lo mejor animamos así a la, que la gente participe más. También se habló de poner lo del Atrium, que no sé cómo, cómo lo lleve, Si lo ves, si lo miras si estuvo algo jubiloso, si es posible. Eso también se miró de ponerlo, que sería un buen método de trabajo para los equipos. Si sí, no, si puesto está en un servidor que tengo de prueba, pero pero claro ponerlo bien con todos los usuarios que no se tengan que volver a inscribir si se desea que se vuelvan a inscribir entonces es muchísimo más fácil entonces se monta a lo mejor en media hora una hora si no se da ningún problema raro pero este documento de reunión de la encuesta no está terminado me imagino que bueno por lo que pone en la línea 38 39 terminar porque la reunión estuvimos casi dos horas y, y, se, y, claro, son muchos puntos que entonces habría que intentar luego seguir. Hay que hacer esta reunión cuando se tenga tiempo, convocarla y tal, y, y que, el, que pueda asistir y, y seguir eso, comentando muchos puntos porque quedaron ahí, sobre todo los otros. Solamente se habló de, lo, de por qué la gente no participaba. Luego hay temas como lo del TeamSpeak, que la gente no entra en a reuniones de TeamSpeak porque dice que no, que no, las conoce, que no conoce el TeamSpeak o que no sabe instalarlo o que no sabe funcionar con él. Entonces, eso habría que ver cómo es posible que la gente, después de tanto tiempo, no sepa todavía utilizar el TeamSpeak. Vale, la ha dicho que no está convocada, ¿no? Esto hay que convocarlo cuanto antes. Sí, sí, esto de un momento no, no está convocado ni nada. vale pues me lo apunto para hacerlo al final de la reunión si me, me pudiese echar una marca vive libre a hacer el doodle para que me vaya teniendo práctica porque no se me da bien eh, Uto yo estas reuniones de trabajo no no deberíais hacer un, un doodle eh, así para semanas, ¿sabes? Es decir, eh, con tres o cuatro personas que se apunten para un día, ya vale, al estilo de los acuerdos básicos. No, pero no entiendo por qué quiero decir, cuando la gente ve eh, la, la convocatoria, que se apunte el que quiera, y la cuestión es dar un margen, aunque sea pequeño... De, no sé, de una semana cuatro días, quince días lo que requiera la situación pues eso son desde el punto de vista son quince días que, que ahora que hay tres o cuatro personas interesadas en hacer algo pues pasar a reunión adentro de quince días es, es yo creo que es poco eficiente y lo que digo es Convocar la reunión, pues igual que ayer convocamos la de hoy, así ah, oye, mañana, pues decir, oye, el jueves os viene bien, a, os apetece que el miércoles, ya, y en cinco minutos, convoca la reunión y quien puede ir va, y quien no puede ir, no va, y se preocupa de convocarla, ¿eh? Vale, sí, esa es otra manera. Pues ya está, que los que puedan, los, los presentes, que puedan, que lo digan, y cuando les viene mejor, si pueden, por ejemplo, eh... Mañana o el jueves, porque el miércoles hay igual. Pero es que claro, el problema de aquí es que la gente, hay mucha gente que participó en, en aquella reunión que, que aquí no está. Entonces eh, tendría que, tendríamos que intentar avisar con, con algo de tiempo, sobre todo no sé, porque a lo mejor habrá gente que se interesó en venirla otra vez y, y que, que ahora no están aquí. Entonces eh, no, no, tampoco hay ningún problema por esperar a lo mejor este, este fin de semana hacerla o así. No, no, yo no, tampoco es que sea algo urgente que vamos a cambiar cosas porque tenemos que proponer muchas cosas y hasta que se, se lleven a cabo se va a tardar tiempo. Muchas de las cosas que he puesto ahora mismo es para cuando esté en la web está de yunla hecha, así que pues, todavía ha quedado un, un par de meses tranquilamente. Eh, sí, lo que me, sí me gustaría comentar es, aunque esté puesto aquí para la siguiente reunión y tal, es algo que ya llevo tiempo haciendo y que, que ya comenté en el correo que mandé a los de a info arroba, movimiento que es lo de la administración y la sí. grupos de eh, grupos. No sé si yo cuando me apunté ahora para hacer lo de la encuesta y tal, estuve enviando correos, estuve enviando correos a todo el mundo para las cositas y lo que vi fue eso que en las primeras administraciones para hacer administración el grupo Google, eh, los propietarios son gente que estuvo en el movimiento hace tiempo, pero no se encarga de administrar su grupo. Entonces yo lo que encontré fue un problema que eso que intent intentaba eh, en muchos contactar con los propietarios pero no me contestaban. Tardaba mucho en contestarme para unirme al grupo, para que cambiaran los permisos, que fuera accesible la información a todo el mundo. Entonces yo hice una propuesta de crear una, una cuenta de correo de estas, de las de arroba movimiento tal, una que sea, por ejemplo, provincias del provincias mz o lo que sea, y que, que sean propietarios del grupo, de todos los grupos Google de provincia, esa cuenta. Que nadie más tenga eso, que nadie más pueda ser propietario de ese grupo, sino que sean administradores en vez de propietarios. Y que todo lo que sea ver, que ver con, luego, temas de accesos de para dar permisos o para cambiar cosas de los grupos, que se haga a través de esa cuenta. Porque si, dejamos, si dependemos de personas que, que están aquí, pero dentro de un mes o dos, luego ya como esto es voluntario, marchan, no podemos contactar con nadie. Entonces esto ya lo mandé hace tiempo, esta propuesta lo mandé a info, no sé si la, creo que alguien la leyó porque me llegó un correo, pero no se habló, no se habló más. Eh, suena bien, pero yo no he terminado de entenderla. ¿Qué se hacía con los grupos actuales? Sí, mira, por ejemplo, ahora los grupos, eh, antes de que yo estuviera, de que yo, yo cuando me quise unir a, a los grupos de provincias, había algunos que estaban ah. cerrados. Estaban que se necesitaban permisos o, o invitaciones o lo que fuera para acceder a tal. Entonces yo me digo, contacta con el propietario y mandaba un correo para contactar con el propietario para que me diera acceso a esa cuenta. Y pasaron pues a lo mejor un mes o... y no, o no me contestaban. Por ejemplo, el de Asturias, que soy yo, no tengo acceso al de Asturias. No. Estoy con otra cuenta, pero intenté acceder con esta, con la mía, y no puedo. No, no, no me contesta el voluntario. Entonces yo, cualquiera que se quiera unir a Asturias, no se puede unir porque no, no hay cuenta. Nadie la administra. No... Ese grupo Google está muerto. Entonces habría que crear otro y, y claro, es... Si lo creo yo, por ejemplo, tenemos un problema, porque si yo estoy aquí un tiempo y dentro de un año no estoy, y se intenta contactar conmigo, si no os dejo el grupo abierto y libre, no, no se puede entrar. Entonces, por eso propuse lo de que todas estas cuentas las administre. Una cuenta general del movimiento a la que varias personas tengan acceso. Es más, yo ahora mismo estoy como propietario de, de cinco o seis cuentas. Eh, estoy en la de Málaga, en la de Mallorca, en la de me pusieron como propietario en todas estas, porque como me estoy mandando correspondías, me pusieron, no sé si fue Dani, me puso como propietario, eh, Vichy me puso como propietario en la de, en la de Mallorca, entonces claro yo no soy quien para estar como propietario de esas cuentas porque no pertenezco a esa provincia ni las voy a administrar Sí, pero a ver, yo no creo que sea. O sea, yo lo, lo, lo, lo creo que quiero decir es que eh, la responsabilidad recae en el activista que lo lleva al principio. Es ¿eh? decir, yo estoy llevando la decisión real, pero si, si me desplazo o lo que sea, eh, dejo la. ¿Cómo se dice? La, la tarea de, de esa administración, en, sí, sí. si hubiera activista en aquí en el lugar, y si no, pues en alguien que confíe, como aquí en el salón hay muchos de ellos. No sé. O sea, ¿Cuál sería la, la diferencia de administración? Pues, a ver, el tema es que los grupos, si ahora, por ejemplo, un propietario decide eh, cambiar otra vez la, la administración y la cierra, o que se necesita invitación para acceder a esos grupos, tendríamos que contactar con el propietario que hizo eso y decirle, oye, mira tienes que volver a abrir esto porque el movimiento es, es abierto y esta información tendría que estar pública para todo el mundo que se quiera unir. Entonces, eh, si hacemos una cuenta que, que se administra entre, entre varios, eh, no tendríamos ese problema porque solo pondríamos un propietario de grupo a esa, a esa cuenta, y esa cuenta tendría acceso a todas las de Google, todas las provincias de Google. Administrar, podría administrar, pero no podría ser propietario de un grupo. O sea, digo, una persona, eh, por ejemplo, tú tu grupo, serías administrador de tu, de tu cuenta, de la de Ciudad Real, pero no serías propietario, el propietario sería la de la provincia. ¿Y eso no se puede hacer ahora sin que cambien los grupos de nombre, por ejemplo? Sí, sí, sin que cambien de nombre, sí. Lo que pasa es que hay que crear esa cuenta y, y ahora mismo los propietarios de cada provincia decirles oye, el propietario tiene que ser esta cuenta, vosotros quedáis como administradores. Pues otra cosa igual, medida técnica, solo ventajas, pues si alguien tiene algo que decir... que lo hagamos cuanto antes. Pues eso digo yo. Vale, pues yo, yo ya, ya dije que yo me ofrecía a, a contactar con los propietarios de cada de cada provincia, porque como estoy en todas apuntado no tengo ningún problema. Y eso sí, lo que necesitaba es que cuenta se va a poner y que me deis acceso a esa cuenta. Si se va a crear una que sea provincias@movimientocivis para ponerla como propietario. Sí, bueno, eso es lo que pasa a poco, como lo he dicho antes, y no sé qué más necesitas aparte de esa cuenta. No, en principio esa cuenta y, y contactar con la gente, luego hacerle la gente que esté como administradores o propietarios que, que me dejen ponerse. Por ejemplo, yo sé que el si es Iván está puesta en, en, muchas, en muchas cuentas habría que hablar con él porque él tiene acceso a casi a, yo al 80% si hablamos con él prácticamente nos puede solucionar el problema bastante fácil mm, cuidado eh, es posible que a lo mejor no pero es posible que exista algún problema porque alguna vez hemos intentado hacer algo con una cuenta de arroba movimientosx.es.rg eh, Por ejemplo, hacer que una cuenta de esta sea propietaria de, de un documento, un Google Doc, y no era posible, ni siquiera eso. Eh, es posible que solo, sea, o sea, que solo se pueda hacer con, con una cuenta Gmail. No me extrañaría que sucediera eso. Eh, ¿Peligros? No le inconveniente. No, es que no me, no, no me queda claro. ¿Me puedes explicar, Icarbo? Pues eso que después de tomarte la molestia, pues va a resultar que con una cuenta Case eh, es probable que no te funcione. Eh, como si es seguro que te va a funcionar es con una cuenta de Gmail. Ah, bueno, pero eso me imagino que se puede probar antes con una y si bien pues se hace y si no, pues se intenta otra cosa. Sí, sí, yo les digo que yo estoy como propietario ahora mismo de creo que de cinco cuentas de provincias. Yo puedo probar con una y si nos deja bien, si no sería crear una con Gmail y lo mismo, que varias personas tengan acceso a esa cuenta y, y crearla como, tenerla una pro, como si fuera propia del movimiento, usarla para esto. Cualquier cuenta de correo puede ser propietario de un grupo de web Ha hablado root, ya no iba. <risas> pues nada, disponerse entonces a ello. En mi grupo ya tienes permisos, ¿no? Mira. Sí, sí, yo estoy ya apuntado a todas. Tengo Tengo eso, tengo, eh, tengo que ponerme en contacto con los propietarios de las que están y sobre todo hablar con Iván, que Capiuscas creo que es el, la cuenta que tiene, que me conteste al correo y tal y, y ya está. Él tiene acceso a muchas de las cuentas y que nos ponga como propietario la otra cuenta que vamos a crear y ya está, nada más. Capiuscas. Sí, sí, esa, esa cuenta. Capi, lo que pasa es que Capi como estaba en Vietnam o por ahí, o quién sabe dónde, es? Es, difícil, es un poco difícil localizarle, pero me parece que solo llevaba el móvil para internet, no tenía ordenador la última vez que de él. Ah, pues eso, yo me voy a poner en contacto con él a ver si me contesta. Por ejemplo, hace una semana me contestó para lo del equipo TIC, que pasaba algo parecido. Que teníamos que tener permisos para... Tienes que estar apuntado al grupo para poder leer la información. Entonces, por ejemplo, Dani me puso como administrador de esa cuenta. Y a varias, más, y a, a varias personas más, pero que también te puso a ti, Paco, y a Ruth. Me parece también que estáis como administradores ahora. Y... Y eso nada, el propietario creo que sigue siendo Iván, entonces claro, habría que intentar localizarlo para que cambie estas cosas, si no, pues ahí tendríamos ya un problema, entonces no sé si, si no somos capaces de tal de, de esperar un tiempo hasta que conteste o si no ir creando otros grupos Google, pero bueno, sí, sería ir bien tampoco es que corra mucha prisa. por mi parte, si nadie tiene nada más pues para pasar al siguiente tema Vale, pues el siguiente tema habla de la plataforma para los equipos de hablar de nuevo de la, de la plataforma Atrium, tenéis ahí el hilo del foro que habla del tema Esta era una de las alternativas, me imagino, para su suplantar al foro como plataforma de trabajo. que que ve Jubiloso comenta problemas de instalación y acepte sugerencias. User joined your channel. Perdón, me estaba volviendo loco con con los eh, los pads, porque tenía cinco abiertos y digo, no pues ya lo he perdido. Eh, mm -hmm. Sí, bueno, yo OpenAtrium lo he visto sencillísimo de instalar. Eh, luego ya configurar, no sé, pues en, en un día o así lo puedes tener bastante bien configurado. La cosa sería ver si queremos meter usuarios nuevos, que no entre todo el mundo, o sea, que la gente se tenga que volver a registrar para bueno, que sea gente que realmente quiere trabajar, quiere aportar algo, quiere hacer algo efectivo. Y, y ese sitio sería solo para, para eso, para coger y decir, pues mira, que, ¿quiénes se juntan a hacer esto? Venga, vale, nos eh, ponemos un plan, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, venga, terminado gestión de proyecto y no sé bueno, eh, no le veo ningún problema está hecho en Drupal y eh, en MySQL vamos, igual que lo que tenemos en el foro y todo eso, o sea que no va a dar ningún problema y lo he montado en un servidor idéntico al que tenemos y vamos, todo, todo bien si queréis hacer una pruebecita con uno que he montado el que no lo conozca Yo he visto sitios, sobre todo el de Openatrium, que son muchísimo más bonitos, tienen millones de cosas y de cambios, entonces se, se puede poner mejor, obviamente. Yo, bueno, pues apenas con cuatro cosas he visto que va saliendo información y que resulta útil ya. Está le eh, Echamos un vistazo y seguimos para adelante la reunión, ¿sí? Hola. ¿Qué? <coughs> Vale, el siguiente punto eh, que habla de la wiki. Su compañero Cuasa que se puso interactivo hace poco y ha creado un montón de artículos nuevos y estuvo que se salía con el tema y bueno, yo también como aficionado a las wikis animo a la gente a que a que participe porque es mucho más fácil de lo que parece incluso casi más fácil que el foro y es una herramienta bastante potente, ayer se habló de que, de que si no las podían trolear, pues claro que se puede trolear como cualquier cosa, pero creo que es más potente que posiblemente para editroleos, es más potente que un foro por aquello de que evidentemente sí hay, hay bibliotecarios es el equivalente a los moderadores que tienen permisos especiales para bloquear y semi bloquear artículos, páginas y páginas especiales eh, faltan por crear cosas que yo no tengo ni, ni idea como plantillas o categorías Y, y bueno, yo animo a la gente a que, a que se meta por su cuenta o a que quedemos juntos y, y hagamos una especie de tour introductorio para los que quieran y no sepan. ¿Hay aquí alguien que esté interesado en, en aprender a, a editar la wiki del movimiento? Yo estoy con algunos artículos de cosas de, de tecnología y eso. Ajá. Vale, no, pues sí. Ok, cabot. Pues eso, que vayamos implicándonos en la, en la wiki también como digamos escuela alternativa al foro, porque ya el foro más o menos lo conocemos, la wiki no. Tiene también unos cuantos secretos y trucos muy chulos. Y pues eso, podemos hacer desde ahí, eh, por ejemplo, todo lo que hablamos al principio de los acuerdos básicos, de hacer más cosas, seguramente, eh, casi seguro, se puede hacer todo ese trabajo de redacción ahí, eh, de manera descentralizada. No hace falta que nos juntemos en reunión ni, ni como equipo de trabajo para hacer ciertas cosas. Entonces es muy útil para, para eso. También se pueden subir imágenes, eh, no sé qué más posibilidades pueden tener, pero vamos, que eh, pues se puede revertir todo, y cabot todo. En la wiki creo que no hace falta guardar nada, porque se guarda automáticamente cada edición. De momento no, no hay protocolo para colaborar. Eh, estaría bien hacer un manual de estilo, casi todas las wikis que se precian lo tienen. Yo de momento me, digamos, me oriento por, por la experiencia de la Wikipedia, que, es el, que yo creo que es una de las wikis más grandes de, de la web. Y, y bueno, tienen como varias, eh, tienen políticas, tienen tres niveles de, y solo, solo las políticas son de obligatorio cumplimiento tres niveles de normativa, las políticas, las recomendaciones y las pues, no me acuerdo pero que digamos que es un mundo muy amplio y que merece la pena conocerlo porque yo conozco una pequeña parte pero me gustaría que nos impliquéramos más en general esto desde, desde luego por mi parte viene de tiempo a ah, el tema de usar la, la wiki más y el el foro menos ver qué tal sale de, de, de todo esto Sí, es un mundo, y de hecho podríamos hacer quizá una reunión monográfica solo de eso, porque eh, Cuesar y yo nos hemos puesto a trabajar en, en ella, eh, hicimos una cosa mal, quisimos revertir, yo no me acordaba, bueno, en fin. Eh, al final eh, lo hicimos bien, lo dejamos bien, se puede ver de hecho el proceso de paso a paso de cómo lo hicimos y y vamos que, que, no, que tenemos que experimentar porque no somos expertos en el tema así que es lo que hay el bibliotecario o cualquier usuario se entera de los cambios porque se pueden vigilar páginas que es lo mismo que en un foro decir eh, mándame un correo cuando alguien publique en estilo entonces, cambie quien cambie A ti tú miras en tu usuario en list, lista de seguimiento, te aparecen las últimas 100, por ejemplo, y ahí ya ves, eh, pichas el artículo que te interesa y, y ves si lo que tú han puesto lo han quitado, si han, se si han puesto otra cosa, en fin. Lo notificas también por correo electrónico. Pues, eh, creo que no, pero bueno, me imagino que todas las cosas que no estén implementadas se pueden implementar Yo no sé en qué lenguaje estará escrito eso, pero si es una cuestión más, más técnica Yo no te puedo responder a eso, quizá eh, Jubiloso, Pacu, Fly... No, no, o sea, lo afirmo, o sea que, de que se igual que la Wikipedia Tú subes un artículo o lo que sea, si hay algún tipo de modificación O incluso si has subido una, una imagen que tiene derecho de autor y demás, pues va a mí te lo de que la eliminan directamente, ¿sabes? O sea, te lo mandan por correo electrónico y te ponen al día de cualquier modificación por parte de tu usuario, cualquier tipo de, de problema, lo que sea. Sí, es que llama especialmente la, la atención la, la versatilidad y la. ¿Cómo se, se llamaría esto? Autorregulación. Es decir que. Eh, No, hay, no se puede hacer más. Es decir, aquí en el foro te entra un troll y te, te la mayoría y te ves eh, incitado o claramente autorizado para banearle, pero en una, en una wiki no hay cabida a eso. reviertes la, la edición o... Bueno, es que ya hace tiempo que ya no estoy actualizado pero son maneras distintas, yo creo que me gustaría pensar que es más potente, pero todo habrá que verlo. Así que eso, veis ver en, en el menú de abajo a la izquierda hay una opción que a lo mismo es que no tengo la wiki delante pero eh, para ver todos los artículos que hay y colaborar en el que más os guste o en el que parezca prioritario, en fin, podemos, eh, según el número de usuarios que colaboren y el número de ediciones que hagan, y vemos la calidad y la cantidad de el tiempo invertido y podemos eh, o hacer un equipo O, o, que, no sé, o quedar directamente con la gente para hacerlo juntos eh, ya seguirá viendo lo, las posibilidades que hay pues eso y sobre todo nada que eh, quitaros un poco el miedo porque es que es casi eh, lenguaje mmm, casi casi sin formato, es decir, que cuando lo veáis os vais a sorprender los que no lo sepan, porque es un, es un lenguaje eh, extremadamente simple y no hace falta saber programar. Eh, y bueno, la el único misterio son, digamos, los los títulos, los enlaces y las categorías, que van entre corchetes y prácticamente no hay nada más de misterio así que por parte yo ya he dicho lo que quería decir sobre la wiki, si alguien quiere preguntar algo o lo que sea sobre este tema, y si no pues vamos pasando. El siguiente punto, si nadie no tiene inconveniente. Eh, valoración y gay Media Festival. Con del foro, con de la wiki, y sin comentarios. ¿Alguien quiere coment hablar sobre este tema? Pues probablemente esta semana se reúna Nigoruelo eh, con alguien del ayuntamiento de esas, de, de esas viejas. Eh, Es muy probable que el ayuntamiento ponga una barra. Eh, la cerveza podría costar un euro y las bebidas dos euros y medio o tres. Y eh, bueno, eh, os recomiendo que eh, si estáis interesados y si podéis, eh, pues eh, que os apuntéis a alguna de las actividades o que, que aparecen en, en la wiki, eh, también en un pad que os voy a pasar para ir trabajando día a día, eh, que a su vez da lugar a, otro, va a otros pads para organizar actividades durante el festival y, bueno, os animo a que vayáis participando. Algunas algunas más. Más. La gente que participa aquí, por ejemplo, la dice que de música, talleres, ¿lo hacen gratuitamente o cobran algo? Fíjate qué raro, lo van a hacer gratuitamente vale, vale. <risa> Oye, una cosita horrible, dices que mola más trabajar sobre la wiki, pero ¿para qué? Porque los, lo que hacen los pads no lo hace la wiki Si edita uno mientras está editando el otro, le pisa. Ah, ¿sí? Claro, tú en la wiki haces un cambio, llega otro, hace un cambio, ¡pumba! Eh, solo se queda uno de los dos cambios. ¡Oh! mierda Gran inconveniente, señor. Sí, además, si mientras tú estás editando alguien... Eh, edita antes No te deja hacer tu edición Directamente Te dice que ha habido un cambio Que vuelvas a cargar la página Entonces eh, te lo tienes a... que cortar Te lo tienes que llevar a un editor de texto Y luego revisar A ver si lo puedes volver a poner no, no, no, Yo lo veo más sencillo Yo lo veo más sencillo eh, Cualquiera de los dos usuarios empieza Independientemente del tiempo de igual Y a uno de ellos no le dejan vale El segundo usuario al que, al que no le dejen Copia su, su texto a, o a un editor de texto y lo hace después, o directamente se espera y solo cambia la parte que, que quiere cambiar una vez que haya visto la, la, la última versión. Pero no es tan complejo como parece. Eh, sí, pero hombre, si estás todo el día, si te tiras ocho horas eh, trabajando en, en la wiki, con ese formato, pues al final quieres estrangular a alguien yo, yo lo veo muy incómodo, pero, pero sí, es viable A ver, si te tiras horas me imagino que grabarás cada diez minutos cada media hora, o sea que no tienes un problema al final de las seis horas, te puedes tener varios problemas seguidos hasta las minutos pero creo que es la única desventaja que tiene. Bueno, ya no sacaremos más. Pues lo que podemos hacer es trabajar en PADS y luego exportarlo a la wiki. Cuando sea algo muy interactivo, el PAD, obviamente y cuando ya no sea tan interactivo lo pasamos a, un, a una página de wiki no creo que sea fácil que si damos dos usuarios a la vez en el mismo, en el mismo artículo porque llegan más de 50, 50 artículos Lo que sí podemos hacer es como un manual de edición, es decir, como que la persona que trabaja en la wiki se conecte aquí. Y si, porque si, por ejemplo, vamos a estar aquí unos cuantos compañeros que, que cuando editemos nos vamos a conectar para tomar retroalimentación, para hacer preguntas, lo que sea. Y si va a ser más de uno, eh, pues podemos hacerlo online y, y efectivamente no pisarnos y uno puede ver el código y puede ver el artículo y en fin se puede trabajar colaborativamente la sí. última. Eh, hemos retrocedido del tema eh, vamos a seguir avanzando o hay alguna pega eh, me gustaría preguntar una cosa que no recuerdo bien, no he tenido clara. Eh, ¿Cómo es que ha accedido el ayuntamiento a, a hacer eso? No sé, le interesa por la gente que vaya allí, por, o sea, desde luego no va, no va a sacar pasta, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hace? Bueno, eh, para empezar creo que, bueno, Nigoruelo se lo ha explicado muy bien, le ha explicado de qué va el tema. Aparte creo que tiene algún conocido allí. Y bueno, eh, evidentemente esto pone en el mapa a la, a la localidad en concreto. Digamos que, o sea, evidentemente es una, les sirve de, de promoción. Eh, o sea, pero vamos, eh, no solo es que vayan a cobrar por ello, es que les cuesta dinero y lo hacen por una buena causa. Muchos ayuntamientos tienen un presupuesto para fiestas y eventos eh, y para eh, promoción turística. Esto es eh, las dos cosas a la vez. Y cambiar el mundo, nada menos. Bueno, eso creo que no les importa mucho a los ayuntamientos. ¿Alguna cosita más sobre el festival? Echéis un vistazo que leáis, leáis lo que hay hecho para, para que veáis dónde podéis echar una mano tema pues el siguiente tema habla de la revisión de los protocolos acabó bueno eh, este tema que tanta ansiedad le produce a alguno eh, bueno vamos a hacerlo lo más eh, lo menos problemáticamente eh, bueno que no produzca ansiedad eh, en la medida de lo posible eh, tratar sobre todo los puntos más mm, más conflictivos que tiene el, el que tiene los protocolos con la, el tema de la verticalidad versus eh, horizontalidad y bueno eh, concretando eh, quién de aquí eh, bueno está dispuesto a um, eh, participar eh, Creo que algunos de los que, estaban, de los que están aquí Estaban en la reunión anterior Lo digo para concretar ya una reunión eh, Cuanto antes Porque esto va relativamente ligerito eh, ellos nos eh, calentemos mucho la cabeza eh, O sea, básicamente Propongamos cambios Que supongan que se hagan las cosas Como las hacemos aquí eh, y ya está y luego pues a discutir con el resto eh, pues de participantes en la en, en fin en la revisión y bueno a ver qué sale a ver qué quién de aquí está interesado en el tema A mí me interesa desde luego, pero, joder, es que estoy, estoy viendo que es que eh, en, en las últimas reuniones generamos un montón de trabajo. O sea, no estoy seguro de que pueda hacer todo lo que me interesa. Mm, Utopia, bueno, no os preocupéis porque yo os voy explicando... Eh, punto por punto de la forma, o sea, si alguien no lo va entendiendo, yo voy explicando cada uno de los puntos que parecen más conflictivos y le vamos dando forma a una alternativa punto por punto y ya está eh, o sea, en plan, en plan relajado, no, tampoco tenemos que eh, estresarnos mucho, ¿vale? eh cabot que estuve, estuve presente en la última reunión en la que los estuvisteis viendo, eh, ya comprendí en cierto, bueno, claramente ¿no? El, eh, por dónde van, porque yo pensé que era un poco afinar los protocolos para ver si en un futuro había que arreglar algo, pero parece ser que hay que arreglar algo ya, algo que obviamente no es correcto. Y, y me parece interesante, pero bueno, pues eh, si me meto con eso, desde luego voy dejando muchas cosas. O sea, si me pongo a leer, a pensar, a, a tenerlo, no sé cómo decirte, o sea, a enfocar en, en esos temas, no sé, bueno, que, que no te puedo contestar ahora. Estoy interesado, pero no sé qué voy a hacer, porque quiero, quiero terminar muchos proyectos eh, del, del equipo antes. Ya, yo insisto, o sea, yo haré lo posible por explicaros las cosas eh, de manera que no tengáis que ir preparados, a la, digamos, a la reunión sino que vayamos haciendo pues en plan pues, reunión de trabajo sobre la marcha vamos redactando alternativas y además ya sabéis que he estado trabajando en la redacción de alternativas, con lo cual tenemos ya bastante camino trillado eh, Esta semana, ¿cómo, cómo lo veis? Eh, que, eh, que o sea, la convocatoria para la reunión de lo que estamos hablando. Sí. El fin de semana. No sé si horrible. No que que yo que Yo creo que no tenemos que perder de vista que esos protocolos de, de organización internacional del movimiento global eh, son tan válidos como, como el trabajo que, que haga cada capítulo. Es decir, que a la hora de, de dedicar nuestro tiempo a analizar cómo somos, eh, que lo hagamos en la justa medida, que, que eso es una tarea secundaria, que si, si en el capítulo español sale un, un festival de puta madre y se, salen cosas en línea con lo que el movimiento propone, propone eh, probablemente no, seremos mucho más escuchados que, que si unos protocolos dicen que nos tienen que escuchar eso en buena parte es cierto ya por eso lo dije en la, la anterior reunión de los protocolos Les, O sea, dije eh, es fundamental que vayamos tejiendo una red de comunicación con otros capítulos eh, que, forman de, que funcionan de forma horizontal eh, e intentemos ver también por dónde van algunos capítulos por ejemplo esta noche pues, eh, suele hacer la, los lunes eh, reuniones en eh, Reino Unido no sé si bien tanteando un poco por donde va la cosa eh, o sea en la medida en que seamos más fuertes eh, pues evidentemente tenemos más más posibilidad de que nos escuchen eh, pero o sea lo dejo caer o sea luego si queréis os cuento algunos ya sabéis eh, tenéis algún, sabéis algo de lo que pasó en octubre yo tampoco quiero tampoco a echar leña al fuego pero en fin eh, ese ese protocolo tiene algún algún problemilla eh, que si lo leéis eh, ya os daréis cuenta si no te entendido lo que dices es que lo que lo que digan las normativas de los demás capítulos nos deben dar un poco igual que nos tenemos que centrar en nuestro en nuestro trabajo en nuestro entendimiento no nos deben dar igual sino que es secundario que es importante que tengamos unos buenos protocolos de comunicación bla bla bla pero que lo que escribamos en un papel eh, no tiene ningún valor que, que los protocolos están así ahora mismo y nosotros no nos no nos movemos de manera vertical o sea. ya nosotros ya, pero el, no el problema sería el problema sería eh, ¿cómo, cómo afecta afecta el... El tema de la coordinación internacional, según la entienden los Estados Unidos, que por lo visto pues, el equipo de coordinadores internacionales pues, no lo entiende igual que otros capítulos como nosotros o los argentinos. Lo entienden de manera en que los coordinadores son autoridades y, y si defienden los motores magnéticos, pues hay que difundir motores magnéticos y energía libre. Luego aparte está un tema muy importante que es el tema de cómo pueden tomar la decisión de oficializar, desoficializar un capítulo estos los los Global Coordinators A ver, yo estoy un poco también de acuerdo con lo que ha dicho el Biblia pero es que si nos ponemos a eh, expresar cada cual lo que nos parece prioritario o no, tendríamos que hacer otra reunión, y solo de eso, para hacer una lista y poner, no sé, puntos a las tareas que más relevantes nos parecen a corto plazo o a medio plazo, porque si no, no, no acabamos nunca de, de elegir qué proyectos son prioritarios. Eso es una cosilla que hay que ir haciendo de vez en cuando ahora que tenemos la oportunidad que precisamente se lo dije a Dar Dar, mira que ya como ya sabrás, pues te habrás enterado hay gente que eh, está en desacuerdo eh, en cómo están los protocolos redactados y bueno, eh, ya tenemos abierta la revisión de los protocolos, vamos a aprovecharla ¿no? O sea, porque nos reunamos un día y o sea yo os expliqué bien y ataquemos una serie de puntos claves tampoco sin calentarnos mucho la cabeza yo creo que merece la pena ¿eh? Sí, bueno y más si nos das el trabajo hecho en ese sentido, si las propuestas de la asociación y todo está señalado prácticamente solo hay que venir a escuchar lo que has hecho y, y que y eso, discutir si nos parece bien si añadimos un matiz o lo quitamos y Sí, efectivamente el trabajo duro en las HP, así que yo no, a mí sí me interesa, yo propongo este, este jueves, si al final no habíamos quedado para otra cosa este jueves. Esta la reunión de, de inicialización. El jueves matamos una cabra, para los nuevos. Somos <risa> lo que hoy hemos experimentado en el pueblo de Roberto lo tenemos ahí escuchando bueno señores ¿cómo va la agenda? ¿cuántos puntos nos quedan? Eh, a ver sí, yo creo que ya vamos terminando eh, ¿os parece bien este fin de semana? el sábado El sábado puede ser el, el domingo no. Eh, la reunión de trabajo para hablar de los protocolos. Eh, hace falta que nos reunamos, lo digo porque si a diario nos vemos, también nos puedes comentar a los que, nos co a los que coincidamos, nos puedes comentar lo mismo, ¿no? Hombre, yo lo digo porque también, lo digo también, uy, eh, también, eh, está también está interesado está... Eric y, y Brujo. Hola, g -bus. Eh, Alguien puede ayudar a Gebus a, a, a, a configurar el micrófono, el micrófono arriba? arriba. Yo mismo. User joined your channel. Bueno, venga, vamos terminando, queda poco. Señorías. Bueno, Gebus ha venido para abajo otra vez. Eh, Jebus, eh, te está esperando ruta arriba para ayudarte a configurar el micrófono. Pero bueno, como veas. Bueno, eh, el, sábado, eh, a las 8. bueno eh, el sábado a las 8. Ya. Bueno, el sábado a las 8 yo no me comprometo pero lo intentaré vale pues podemos pasar a lo siguiente ¿no? ah no no podéis el viernes viernes viernes tenéis que el beber os llama los viernes user joined your channel El jueves, eh, si alguien se hace cargo de la reunión de bienvenida. Papus, eh, ¿encargas tú de, de las reuniones de bienvenida de los jueves? Sí, no os preocupéis, yo me encargo. A ver, no, lo digo como forma ordinaria. Por ejemplo, si usted. Este jueves tengo entendido que, que ya hemos quedado, entonces, eh, o no habría o tú te separarías. ¿Cómo no te he entendido bien? Pues igual que hoy, hoy es lunes y ha venido... ahí no lo veo, ¿cómo se llama? El chico este que, que era nuevo... Roberto Gessen. Eso. Y, pues eso, que le hemos dicho, oye, ¿no te importa escuchar que, a ver, ¿cómo, cómo nos organizamos? No podemos hacer las cosas a la vez. Vale, no os preocupéis, si los puede es necesario, yo lo... Buenas, fly. Podemos poner en principio el jueves, pero vamos, podemos consultárselo a Brujo a, y a Eric y bueno, de todas maneras, como solemos estar aquí, eh, casi siempre los interesados, pues eh, y más o menos nos conocemos, pues yo creo que el jueves o bueno, en principio el jueves y si no ya veremos. ¿Alguna cosilla más? Sí, esos son temas. Eh, bueno, yo prefiero tocar primero. Nos puede quizá informar del, del siguiente punto, no, del siguiente. Terrenos comunales en millares. tú ¿con juegas? No sé quién ha puesto eso ahí, pero da mucho que comentar. Simplemente que existe todavía una posibilidad de conseguir el terreno, de no es que sea comunal, pero parece ser que hay un terreno del ayuntamiento eh, de millares y existe una posibilidad de que lo cedieran, para lo cual habría que presentar un proyecto a, y hablar con el alcalde. Eh, yo estoy redactando un, como una especie de proyecto en un pad y bueno pues quien quiera colaborar eh, bienvenido sea pongo ahí el enlace del pad en el chat. No entendí muy bien cederlo como Bueno, la, lo que se pretende es que lo cedan incondicionalmente eh, para el proyecto, el terreno O sea, que no es una cosa temporal, sino la donación, ¿no? Incondicionalmente e indefinidamente, mientras dure el proyecto, por lo menos Se puede pedir que lo conceda y no se ya es otro tema, pero bueno. Bueno, a ver. Y el penúltimo punto habla de comunicación con medios de comunicación afines. Esto yo tampoco estoy seguro de quién lo haya puesto, pero creo que se ponen malos tiros. El color es de... o de Paco, o de Javiloso, o de... Joder, es que los colores aquí se parecen mucho más. Bueno, la cuestión es que hace poco, no sé si será por esto. Hace poco comenté que quería contactar con Diagonal porque, por lo visto, es una eh, es un medio de comunicación de actualidad crítica, bastante alternativo eh, y bastante profesional. Se hace por bastante por poca gente y cuando contacté con ellos me dijeron que, que bueno que no hacía falta que nos entrevistaran, que les mandáramos nosotros la, la información. Porque la, la mayor parte de sus contenidos la generan pues eso, el mismo interesado que quiere publicar la, la noticia. Así que me hice con varios. Eh, con, concretamente con dos vídeos: el de por qué lo llamamos Movimiento, de, del canal oficial de YouTube, creo, que lo habla Peter Joseph. Y, y me parece que me dio a pasar otro enlace que no me acuerdo ahora mismo de cuál fue. Pero vamos, que, que en cualquier caso es un trabajo que, que, si no está hecho ya, seguramente que esté hecho, eh, se tarda poco en, en hacer. Y digo lo mismo que antes, que en función de cómo se considere la prioridad de ese trabajo, pues eh, deberíamos adelantarlo o no. Pero ya hemos establecido dos citas para esta semana. A mí me parece que tiene relevancia porque eh, nuestras principales estrategias de difusión hasta ahora se han basado en, en, en la pasividad de esperar a que otros activistas ven, vengan porque han visto los documentales. Pero todavía no hemos sido activos en el... Bueno, o por lo menos yo no conozco casos de información en medios de comunicación Que, o sea, sí, eh, se ha ido a la radio en Madrid, se han hecho vídeos y tal, pero hablo de prensa escrita. Y bueno, quizás cuanto más veces hagamos los medios de comunicación, más posibilidades tenemos de que se nos conozca, que habrá gente que no tenga ni, ni idea. Y, y otra gente que nos conozca, pues eh, se alegrará de saber que, bueno, que nos movemos y que nos publicamos Pero. ¿Hace falta pedir permiso Para ponerse de acuerdo Para enviar información a los medios? Pues yo no lo sé Porque hace poco que me metí En la lista de comunicación Se supone ah, que Se supone que nuestro Que nuestro deber aquí es eh, Difundir las, las ideas El tren de pensamiento Entonces, Todas las iniciativas que se dan en esa línea mm es lo que tenemos que hacer no entiendo la no entiendo la, la pregunta pues la pregunta es eh, que si ya hay comunicaciones hechas a medios de comunicación por escrito eh, oiga mire usted eh, le parece bien esto incluyalo en su, en su medio escrito y, y pues eso, llenos a conocer que si eso ya está hecho y si no está hecho ¿Cómo, lo, cómo y cuándo quedamos para hacerlo porque tenemos una puerta abierta que es diagonal Sí, podría ser eh, también recuerdo que en su momento se trabajó en un texto para enviar a blogs de ciencia aunque al final quedó ahí bueno, el texto estaba ahí pero quedaba por revisarlo Pues eso, no hay risa, y tampoco pasa nada porque no se diga ahora una conclusión. A mí no se me va a olvidar, soy un interesado. No sé si cuajar otro compañero lo puso por eso. Eh, después de este tema, me parece que hay uno más, y es el último, creo. Eh, lo ha escrito Ardile, creo. Sí. Lo que lo cuente Ruth. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha, ¿Qué ha escrito? No entiendo nada. Están pasando una paraza caliente, tío. No duermáis. Pues se me ha caído. <risa> <¿No hay esto? risa> Proyecto Planta Tu Álbum. Ah, vale, ya me he enterado. Sí, eh... Bien, pues es un, un proyecto eh, que ha iniciado gente de Latinoamérica por diferentes eh, iniciativas que luego se han dado cuenta Oye, ¿tú estás haciendo esto? Anda, pues yo estaba haciendo lo mismo Y en diferentes puntos de Argentina y Latinoamérica pues eh, se han más o menos coordinado con la misma idea que consiste básicamente en plantar árboles frutales en, en las calles de las ciudades para dar eh, fruta gratis a los vecinos eh, a más o menos buscar los eh, árboles más adecuados para cada clima para que, bueno, pues eh, simplemente regándolos un poquito y tal pues den frutos eh, en la mayoría de las ciudades no se plantan frutales porque los frutos caen al suelo y los servicios de limpieza eh, tienen que limpiarlo. Eh, pero bueno, realmente eso es bastante absurdo y por un pues, lado estamos yendo a la frutería a comprar cuando podríamos coger fruta de los árboles directamente. Eh, os pongo un enlace de uno de los eh, eh, bueno, de, de uno de los enlaces eh, que dan información sobre el tema en Latinoamérica el... Ese es el del Atrium de Colombia, pero también hay un proyecto en la web de Argentina. ¿Estás diciendo algo más, Ruth, sobre el tema? Eh, pues eh, nada más. Eh, que me parece un producto interesante y bueno, pues que no necesita gran cosa para llevarlo a cabo. Simplemente, pues eh, unas poquitas semillas y unos semilleros y a plantar es algo que puede hacer cualquiera sabes por espacios abiertos y libres que, que es el tiempo pues cualquier sitio donde puedas plantar un árbol y que no lo vayan a destruir Bueno, pues no hay más temas en, en el PAD, así que... Recordamos, por favor, las dos citas que teníamos planteadas y, y si nadie tiene nada más que decir, dejamos de grabar y se para la reunión. Este jueves a las 10, reunión de protocolos, y la otra cita era... ¿Alguien se acuerda? No había otra, que iban a hacer un doodle para las encuestas. La verdad, lo quiero hablar con Videlibre. Pues ya está. Que se da por finalizada la reunión. Si no hay más que decir. Cada uno se puede ir a su casa.